Ciudadano Verasataguense Nosotros somos Radio Con Todo Una radio comunitaria que gracias a la nueva ley de medios audiovisuales Comenzó a emitir el 11 de marzo de 2010 Somos una radio joven pero con muchas iniciativas Demostrar la verdad De que se escuchen otras voces Su voz Mi voz Tu voz Para que no nos engañen más Por eso abrimos este espacio de participación Con el fin de no tergiversar la realidad Y construir desde aquí la soberanía comunicacional Música Entonces, como decimos en la radio Para romper el cerco mediático Vamos a darle Radio con todo Nos fuimos desencontrando Y nos tiraron para atrás muy lejos y yo me quiero quedar Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. i som un chucho mas, i som un chucho mas. Buenas tardes, buenas tardes. 14 y 21 minutos. De esta manera comienza Tarde Piaste en este día lunes. Hoy me acompaña un nuevo staff en Tarde Piaste. Está a mi derecha la señorita Carol Cubilla. Buenas, Fede. Buenas, buenas. Está enfrente mío y en diagonal a Carol el señor Luis Grenier. Buenas tardes, eh, operador Luis Grenier. Buenas tardes. Y estoy yo enfrente de Luigi y en diagonal a Carol. ¿Quién soy yo? <coughs> Federico. Exactamente, exactamente. ¿Cómo Federico. te voy a contar el nombre? ¿Tenés que te voy Sí, tengo segundo nombre, Toma. pero no te lo voy a decir. Dale. No, no, no, me da vergüenza. Ay, boludo. Me da vergüenza. Bueno, tenemos hoy un programita bastante cargado. Eh, vamos a hablar de, del tema que, que tiene desvelado a los ciudadanos de Brazategui, que es la subestación, ¿no? y aparte bueno, motivo que nos hizo la semana pasada no pudimos no vinimos a la radio. Exactamente. Estuvimos allá con ahí con vecinos haciéndole el aguante. Así que, que con todo. Vamos a ver que, cómo termina este problema. Eh, un problema que, que bueno, que está nos está trayendo dolores de cabeza a todos los que vivimos en Bracetei y somos cercanos a la zona en donde se va a instalar la subestación de El Sur que produce enfermedades terminales como el cáncer. Aunque, bueno, dicen que... Supuestamente hay estudios que dicen que no, pero... Vamos a estar debatiéndolo. Aquí la... La la informante municipal e integrante del grupo Las Gatitas de Musi va nos va a ampliar un poco el panorama. Bueno, Carol, ¿qué tenemos para... Al margen de la subestación, ¿qué tenemos para, para tratar hoy? Eh, Sin reírte. No... Cristina inaugura una planta de armado de computadoras. La presidenta Cristina Fernández inaugurará vía las 5 en la planta de armado de computadoras de la firma Van Gogh, ubicada en la avenida San Martín, al 4455, en el partido de Vicente López. Y desde allí mantendrá una videoconferencia con escuelas de las provincias de Jujuy, Santa Cruz, Misiones, se informó oficialmente. Bueno, una medida que... <coughs> Se, va, se está tomando ahora, ¿no? De que cada estudiante tenga su, su propia computadora. Mm. Van Gogh es una marca de... generalmente yo, yo la he visto en netbooks, en notebooks, sí. en laptops. Eh, es, es una marca es una marca que, que está buena. Y bueno, el tema es que se le está dando a cada estudiante una computadora portátil para que todo el mundo tenga acceso a lo que es la computación. Un servicio... Eh, diría yo, básico, en este siglo 21 Sí, sí la... ya llegaron algunas algunas también de acá de Vera, hay, hay algunas par de escuelas. Hay una creo que en Villa España, que ya tuvo. Sí, en la media 7 creo que, sí. que se va a dar. La otra vez me reía porque mi hermanito va al poli, Sí. Y ahí todavía no tiene. Y pasa a acordar a mí cuando iba al, al consejo, que íbamos a hacer al consejo, cuando íbamos a la escuela. Ellos van a, también al consejo, van a pedir, no, igual, o sea, no es el pero, lugar para ir a pedir. Pero bueno, sí, porque es, es el lugar para ir a pedir, el consejo escolar es el lugar donde uno puede despejar las dudas, ¿no? Como estudiante o como docente. Yeah. ¿Vos por qué reclamabas, por ejemplo? Yo me acuerdo que una, habíamos ido por infraestru infraestructura en la escuela, cuando era, iba, estaba en la media 13. Sí. Me acuerdo que, fui, que fuimos con media 7. Sí. Y también con el poli creo que también habíamos ido Porque no teníamos estufas Y estaba todo medio Teníamos unas rajaduras así en las columnas Y, sí. y creo que después de eso Me acuerdo que habían ido habían Creo que habían puesto como 100 mil pesos En arreglar toda la escuela y, Ah bien, entonces, sí. bueno Un reclamo luego, que llegó a sí, buen sí. puerto sí. Bueno, ¿qué noticia tenemos En este momento a las 14 y 25 de la tarde? Eh 4.000 policías más para la provincia. El gobierno de Buenagrense aspira a tener 4.000 policías más en la calle, aseguró esta mañana el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, quien explicó que se están buscando los roles adecuados para los, para los policías. La semana pasada el ejecutivo que conduce a Daniel Scioli dispuso que 2.000 civiles asuman tareas administrativas en comisarías para disponer de más efectivos en las calles. El ministro explicó que en las reuniones del Consejo de Seguridad Provincial se habían impuesto como objetivo la incorporación a la fuerza de 2.000 policías por año, por año y se mostró optimista con poder, con poder durante el 2011 duplicar esa cantidad. Bueno, bien, están cada uno en sus funciones, ¿no? Los policías están haciendo para lo que realmente se instruyeron dentro de la academia policial que es cuidar a su prójimo, estar al servicio de la comunidad y... Me parece muy bien esta medida tomada eh, a partir desde Nación, ¿no? con la iniciativa de Nilda Garré por sacar a todos los los policías ñoquis, entre comillas, que estaban cumpliendo tareas administrativas y llevarlos a eh, tareas más terrenales, diría yo, no donde donde se ve más la realidad que claro. sufrimos día a día. La Exactamente. La próxima noticia, ¿cuál es? Eh... Bueno, no. Sigo con otra. <risa> después es una la isla de ayer, de los vecinos que recordaron al militante Felipo Softa. Sí. Pero primero le damos otra y después hablamos del... Bueno, la dale, superación. empezamos a hablar de... El adiós de Ramón. El presidente de San Lorenzo, Carlos Abdo, reveló hoy que quiso convencer el, al entrenador Ramón Díaz para que se siguiera en el cargo, pero el riojano se negó. El técnico renunció ayer luego de que el equipo cayera por 1-0 ante Tigre. No tengo en mi cabeza ningún técnico. Seguramente buscaremos a los que están libres y según el perfil que tenga. Manifestó el presidente, quien además expresó que es probable que un interino dirija el Clásico ante el Globo. Bueno, San Lorenzo está totalmente perdido, sin rumbo. Eh, se barajaban distintas opciones para hacer, eh, para directores técnicos. Entre ellos estaba Sabela, Diego Armando Maradona... Eh, aparentemente con el clásico contra Huracán eh, lo va a dirigir el técnico interino con la ayuda de Héctor El Bambino beira Así que esperaremos el resultado de, de, de, de, de San Lorenzo que viene pasando por estas próximas horas. Carlos Abdo es un presidente nuevo de, de San Lorenzo, asumió hace muy poquito Carlos Abdo la presidencia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro o Club Atlético Sin Libertadores de América, como dice algún chistoso por ahí. Eh, Carol, sacame la pava que se va a retirar el cable. Ahí está, muchas gracias. Eh, gracias, me salió re, <risa> re especial. Eh, bueno, vamos a ir al tema en realidad que es el que más nos preocupa, ¿no? Sí. Que es el tema de la subestación. Carol nos hablaba de, de Federico Softa. Recién. Sí, un vecino que no sé cuándo fue bien. El... No sé jueves. si fue el lunes, el jueves, no, no tengo mucha... Eh, bueno, fue uno de los días que estuvimos, que estábamos ahí todos. No sé si fue el día que cortamos eh, las vías. Puede ser, puede ser. Bueno, dice que... Ah, leo. A pesar de la inminente puesta en marcha de la subestación de la muerte, de la muerte los vecinos hicieron la misa de Pascua para recordar al vecino social de la asamblea Federico Softa, que recientemente falleció. Entre abrazos compartiendo el pan y cantando terminó terminó la misa. Los vecinos se unieron más que nunca y recordaron al luchador social que reclamó férreamente por el traslado de la subestación fuera del casco urbano. Bueno, Federico era uno de los de los luchadores que estaba dentro de la subestación, ¿no? Que eh, man, se mantiene esta lucha ya hace casi 6, 7 años eh, más o menos, ¿no, Luigi? Estoy Pedro Sí, sí. sí. Sí, es así, hace seis años que viene Seis años. Vos, por no. ejemplo, venís participando activamente desde los inicios del conflicto. No, más desde el 2008. Ahí. Desde el 2008. 2008, 2008. ¿Sí? Bueno, Luigi también es uno de los tantos que ha quedado se ha quedado durmiendo en, en, en la vereda, a la intemperie, para defender lo que él cree justo y lo que un montón de vecinos están pidiendo, ¿no? que es el traslado fuera del casco urbano de la subestación. ¿Sí? Lo que es muy llamativo... Eh es que justo se haga en un año electoral. No, no le llama la atención, no te llama la atención Carlos que sea en un año electoral. Sí, la verdad es que debe haber bastantes intereses políticos de, por medio. Por eh, lo que tenemos entendido y por lo que pudimos investigar la multinacional de Sur mantiene un juicio con la municipalidad de Veracruzete que aparentemente eh, la justicia falló a favor de la municipalidad de Veracruzete sí, aparentemente. Por, eso fue por los cortes que hubo en verano. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? De Sur tomó como medida política tratar de instalar la subestación justo en los en el año de elecciones. Esto tampoco le resta Eh, responsabilidad al municipio no por favor, que no se malinterprete porque acá todos tienen su su cuota de eh, se me fue la palabra bueno, tiene, su cuota. Sí, tiene su cuota de responsabilidad, ahí está el tema es ese con la subestación se está peleando para que se traslade fuera del casco urbano mucha gente está comprometida en esta lucha ...organizaciones sociales... Eh, ...los vecinos mismos... ...los vecinos que están hace días... ...que se van turnando... ...algunos se quedan de día, otros de noche... ...duermen como pueden... ...pobres y bueno... La otra ...a vez... Federico que les mande desde arriba las fuerzas a los vecinos... ...para seguir resistiendo... exactamente ...y que tampoco se puede estar así resistiendo todo, toda la vida... ...así que en algún momento se tomen... ...las medidas necesarias para que... ...se dé... ...llegar al objetivo que es no... ...que se traslade... O bueno como veíamos Yo estaba viendo ahí la encuesta que se hizo, no sé quién la hizo y en la radio, en el blog que decía qué era lo que la gente opinaba, si quería el traslado o que directamente no se ponga o que se ponga ahí. Claro, porque también quizás capaz que muchos dicen no, que directamente ni se ponga. ¿Cuál es el... O sea, ¿en qué, qué varía? ¿Que no se ponga o que se ponga? Claro. El en, tema es que el Sur se agarra de un argumento, ¿no? Que es el argumento del fallo judicial que a través de estudios de impacto ambiental supuestamente se demostró que eh, la subestación es un ni no hace ni bien ni mal, no se puede comprobar ninguna de las dos cosas. Entonces el Sur se agarra de eso. Mm. Pero ¿qué pasa? Los vecinos lo miden con distinta vara. Claro, los vecinos también tienen un papel que tienen eh estudiado y no sé quién, no lo leí, pero dice que, que sí, que causa enfermedades. Tenemos eh, el caso de la subestación en el, el barrio Pelé. Sobral, de Espeleta, que ha causado más de 100 muertes de, de cáncer en el barrio. Bueno, y bueno, lo que decía este, Patricio Mussi en, en uno de los mensajes del Facebook, que supuestamente los vecinos están mal informados, Exactamente, para interiorizar un poco a la gente, nosotros hoy, anteriormente a empezar el programa, como nos interesa mucho este tema, como somos ciudadanos de este Berazategui que tanto queremos, hemos tratado de hablar con el intendente interino de, de Berazategui, el doctor Juan Patricio musi quien gentilmente nos ha contestado, le ha contestado aquí a mi compañera Carol, que bueno, ella le escribió el, el malestar que, bueno, que, que, que sentía como vecina de Berazategui, por sentirse invadida por bueno por los casi 300 efectivos que, que hay custodiando la, la calle 21 no y su, sus calles paralelas. Y aparte de eso, porque uno para cruzar un vecino ahí quiere ir a comprar el pan a dos, a media cuadra de su casa y tiene que dar toda la vuelta y caminar cuatro cuadras para claro. llegar a comprarse media pan porque la policía no te deja pasar ni que fueras a, no sé... Después, bueno, el día ese que... Eh, uno de los días que nos, que nos quedamos ahí para que no se hagan no se trabaje, impidiendo que hagan los pozos, que se metieron en los pozos. Estaban los policías, nos quisieron sacar. A mí un personal masculino me quiso sacar. Y ahí, bueno, se armó otra vez que lo... ¿Te tocó? <risa> no, no me tocó. Ah, bueno. <risa> Eso es importante. <risa> bueno, no. Eh, el tema era que, bueno, el intendente interino de Brasatí, el doctor Juan Patricio Mussi, nos ha contestado, le ha contestado a Carol. Me parece un buen gesto. Sí, aparte no gesto. pasó ni dos minutos, creo. Pues, no, todo. no, no, lo ha contestado Segui sí, que estaba con el Blackberry. O oh, no debe tener mucho trabajo, está en Facebook claro. todo Y bueno, es un tema que le debe preocupar a la municipalidad sin duda. El, los, sí, porque también los, la, le restan muchos puntos claro, a favor. Claro, los y referentes muchas, de la municipalidad votos. se agarran del argumento de que es un fallo judicial y ellos no pueden contra la justicia. Pero Eso en teoría es un poco lavarse las manos y bueno, en el, sí. en el mensaje que le ha mandado a le argumenta que tanto él como su padre aman Berazategui y no harían jamás algo que les haga daño a Berazategui y bueno, hace alusión a que un montón de, de cadenas internacionales de ya sea hipermercados quisieron venir a, aquí a Berazategui y le han querido pasar plata por debajo de la mesa y él ha dicho que no Qué gentil Eh... También nos, nos comentaba que está en juicio con Dupont por eh, contaminar un pozo, que está en juicio con el bingo por el cigarrillo. <risa> eh, también está en juicio con mi abuela porque no cortó las plantas. <risa> y si te ve fumar como a fumar, además también te hace juicio. Claro, me hace juicio. ¿Fumo mucho yo no? Sí, boludo. ¿vos? Como un toro como un campeón. Eh, pero bueno, nos ha contestado y eso la verdad que me parece que, que había que decirlo al aire Porque es más que importante que, que un intendente nos conteste ¿no? sí. Y que trate de, de, de sacarnos las inquietudes sí. Sí. Así que nos parece un buen, un buen gesto por más que nosotros no, no estemos de acuerdo ...con lo que él dice que no produce ningún tipo de daño... ...ni de impacto ambiental... ...cosa que a nosotros nos parece que es mentira... ...que sí que produce... ...que es una fábrica de, de cáncer, una fábrica de muerte... ...o quizá él se tendría que informar un poquito más más que los vecinos... ...claro, el tema está que bueno... ...que ellos se agarran del fallo judicial... ...y bueno... ...o sea, es una forma de, de no escuchar el reclamo... ¿no? ...de lavarse las manos, pero bueno... ...es así como están planteadas las cosas por el momento... Eh, tampoco, creo yo, la otra vez hablaba con mi hermano Perdón, me voy a tomar un matecito ¿Qué hablabas con Tuti? Hablaba y decía que tampoco se puede presentar ningún funcionario Dentro de, de lo que es la, la vorágine que se vive día a día en la calle 21 Porque la gente también está exaltada y es muy entendible que esté exaltada claro. y preocupada por lo que pasa ¿Y qué? ¿Por qué no lo va a recibir bien? ¿Por eso? A mí me parece que alguien eh, cercano al municipio o a Nación se tendría que acercar a los vecinos un vocero y plantear de que se haga una reunión entre, no sé, claro. pongámosle un número, cuatro integrantes de la asamblea mm. y una persona idónea que, que explique claro. realmente y lo que si está es pasando. Si es lo que están diciendo, que supuestamente no causa daños ni nada, que bueno, que los citen a los vecinos y que como dice que están mal, están asustados y mal enterados de cómo son las cosas, que claro. los citen para explicarle y argumentarle su teoría. Por Exactamente, no... porque según nuestro intendente interino la gente está asustada y mal informada. Claro, entonces la, la cite y le informe bien, si sí, supuestamente dicen que la secuestración no trae los daños que trae la que está en la esqueletra. Eh, me parece que, que hay que hay que buscar por alguna por alguna vía algún tipo de diálogo con nuestro intendente que, que, que reciba a los vecinos que nos reciba a nosotros como vecino de verazategui porque nosotros cumplimos con el municipio pagamos nuestros impuestos tratamos de, de ser buena gente, Ahora hay que también pagarle el sueldo de los de control urbano, que <risa> nadie los quiere. Claro, eso de eso se, se realizó de manera en consulta, ¿no? Para mí. Porque nunca se hizo ah. una reunión donde se dijera, bueno, ahora se va a empezar no a mandar una factura aparte. Mira, yo pagar. fui hoy a pagar a la municipalidad. A fui a pagar eh, rentas y control control urbano. Y le pregunté a la chica, digo, "Te una pregunta, le digo, ¿qué pasa si yo no pago esto?" Tenía la factura de control urbano. Entonces la chica me dice, se te acumula una deuda. ¿Y por qué se me acumula una deuda si yo no lo pedí? Lo que pasa es que se sacó por decreto, que es, digamos, un beneficio para los ciudadanos de Berazategui. eso fue el lo beneficio? Que, le dije preguntas. Eso fue lo que me, me contestó. No, no no iba a pelear con la chica tampoco, es una empleada de, de ahí ah, del okay. municipio. Ella no tiene la culpa, pero, digamos, despejé mi duda. Eh, no sabía que la era un que control urbano era un decreto. Fede, ¿cuánto pagás por, por el servicio de Condor Urbano? Y pago alrededor de 200 dólares. ¡Wow! ¡Re caro, ¿no? <risa> <¿Dónde vivís? risa> Medio caro. No, ¿Cuánto? creo que son 15 pesos, me parece. No no no vi bien la factura porque en realidad la paga mi, mi padre, no la pago yo. Pero creo que es alrededor de entre 15 y 20 pesos que no sé cuántos ciudadanos tendrá ver Berazategui. No sé si eh. todos lo pagan también. Ese es el tema. Pero el tema es que te se, se te genera una deuda, se te acumula... Entonces hay que tener en cuenta ese dato porque por se sacó un decreto que el, Ay, que el control urbano es, es un beneficio para todos los ciudadanos que habitamos este suelo naranja de Berazategui. Y con esa frase suelo naranja me ven un corte y vamos a seguir debatiendo. Luigi nos va a poner un tema que va a ser... ¿Qué se viene, Luigi? Un tema de alica. Alicate. Ejército despierta. Le gusta el Ica, gusta. Ejército despierta. Bueno, siendo las 14 y 40 minutos de este lunes 25 de abril, nos vamos con Ejército despierta de Alica y nos encontramos en el próximo bloque. Fiscalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías una gran cuota de egoísmo. tanto para la villa, para la población, favelas, cantegriles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios, no crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representan. Stop. Many, many was America when there was no England no France no Scotland no Wales when name when was peaceful and loving en el segundo bloque de tarde piaste Segundo bloque, como bien lo remarcaba Karol... Es la primera vez que estoy en Tarde ¿no? Exactamente, le damos la bienvenida formal. Qué bueno, igual te cuento una cosa, Contame. que más de que no sabés, que te va a alegrar esta tarde que queda... Que me va ...todos tus días, de hasta el fin de tu vida, que, <risa> <risa> que a partir de los lunes voy a estar con vos. Ah, tarde. bueno, qué suerte. Bueno, Karol <risa> nos va a estar acompañando, nos va a estar engalanando con su presencia... <risa> Para o sea, todos los tarde. fanáticos de Karol, bueno, se pueden comunicar al 42267173 o entrar a nuestro blog, que es www.radio.blogspot.com o entrar a nuestro Facebook, que es Tarde Piaste. Buscarnos en el buscador. O oh, admiradoras, Federico Campos. Y yo no tengo el, muchas admiradoras. Yo no tengo muchas admiradoras. ¿no? Bueno. Como un campeón. Como un campeón y como un toro. <risa> bueno, se, vamos a seguir hablando de la subestación. Contemos un poquito de lo que fue el festival del domingo, ¿te parece? Ahí, Ahí está. Nada, se, no, no, porque se me había... Ah. Bueno, se realizó un festival Por la subestación Donde estuvieron bandas Estuvo Maracatunga Creo que, era que se llamaba eh, La de percusión No sé si la alcanzaste a ver vos No, me parece que no Yo, bueno, ¿A qué hora fue eso? Eh, fue a la tarde no, no Bueno, estuvo primero arrancó una banda de percusión Que es un tipo de música de, Del norte Del nordeste del Brasil Dijo el muchacho Que era el, el cabecilla ahí de la banda Ah Después estuvo Alta Raya, creo que se llamaba el grupo. No sé. Se ve que le habrá mirado el culo a alguien. Y, y tocaron, tocaron, hubo bastantes espectáculos, bastante Sí, después estuvo la banda de Martín Vivas, que es el chico de Último Acto, al que le mandamos un gran saludo, un no amigo, sabe, Martín no Vivas. Eh, no, no se llama, no sabe, no contesta la banda de Martín. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la banda de Martín, Luigi? No sabe, no contesta. Ah, no sabe, no Me contesta. Ah, pensé que no se llamaba, no... Yo sabía que se NS barra NC. Después estuvo una banda que se llama Viajeros, que también estaba buena. Viajeros, sí, unos sí. amigos. Sí, había un ex novio de Carol por ahí en la percusión, <risa> me parece. Uno de los de las víctimas Callate. que cayó en las redes. Eh, metí la pata, ¿no? Bueno, olvídense, olvídense que... Bueno, pero ¿qué tiene? Eso fue hace mucho tiempo No, pero nunca me lo igual, es un amigo Un amigo con beneficio Para él no se La amarró, pero más todavía Y bueno, ¿y quién más estuvo? Un amigo con beneficio Estás poniendo nerviosa Se puso colorada, Karol, pero bueno ¿Y para que yo me ponga colorado? Sí, estuvo, se, se estuvo realizando radio abierta también. Estuvieron unos muchachos que, que hacían, que rapeaban. Mm, sí. ¿De, de San, El barrio San Juan. Eh, otro era de... ¿Pero mm, venido de lejos? Sí, ¿cómo? de La Boca. Eh, no sé. Un, bueno, habían venido de Zara que... también. Ah, sí, varios sí. lugares. Estuvo, la verdad, estuvo bueno. Hubo la... también una obra media teatral. Teatral, media... sí. Sí, de los chicos Corporal. de Kass. Mm. que son eh, de la comunicadora audiovisual del sur, creo que es, se, es si no me equivoco, ¿no? Y de Hagámoslo, lo Imposible. Y lo Imposible, uh, es un centro cultural. de la subestación en todos estos días de, de represión en, con, a los sí, vecinos. Sí, no, estuvo muy bueno, marcha. a pesar de que uno eh, a veces no puede estar de acuerdo con algunos planteos que hacen los chicos, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo hay cosas que me parece que son fuera de lugar y no, no, no me gustan, sinceramente. Pero bueno, eso queda a criterio de cada uno, ¿no? Sí. Yo participé de, de las asambleas y por ahí hay comentarios que, que están de más y que no se tendrían que hacer y que no no, no van con, con lo que es el reclamo. Pero eso es totalmente discutible. Bueno y, bueno, y sí, aparte de eso, va lo que a mí me parece es, en estos momentos así donde... Todos tienen, los, más que nada, los vecinos y la gente que está en contra de su estación. Estar unidos y dejar de lados todo lo que es. Eh, cada uno tendrá sus diferencias, ¿no? Dejar las diferencias de lados y, bueno, identificarse. Sí, no, Después está el por... tema del oportunismo político también, ¿no? Que es algo sí. que a mí particularmente es una opinión muy personal y mía. Por ahí alguien se enoja. Discúlpeme si se enojan, pero a mí me parece, lo tengo que decir, el tema de este... Eh, señor que se quiere postular a ser intendente por el radicalismo eh, Gustavo González creo que es el nombre me molesta el oportunismo político me molesta porque va a hacer eh, va a hacer campaña y no acompaña el reclamo si no veo oportuno eh, eso como para, para tomar ventaja, no para tomar partido de lo que puede llegar a ser su futura gestión como intendente Bueno, sí, sí, así como eso, como vecinos que una vez yo hablaba con una vecina y me decía que una vecina en realidad no viene a apoyar la causa, sino que en realidad ella quiere vender su casa y su casa se va a vender por menos y está en la subestación. O sea, son todo, o sea, cada uno debe tener su interés, eh, algunos tendrán interés eh, de la salud, otros tendrán otros intereses, pero bueno, en estos momentos... Mientras más seamos, me, yo creo que, bueno... No, obviamente, me obviamente, mientras más seamos mejor. Pero bueno, yo, lo que yo planteaba era el tema de, de usar a la gente no como un arma para eh, llegar hasta un objetivo personal. Eso es lo que a mí me molesta. Y no participar de las asambleas, porque si tenés tantas ganas de ayudar a los vecinos, participá de las asambleas, uh -huh. hacete presente, quedate a la noche como se quedan un montón de, de otros chicos... Eh, y bueno, de otras agrupaciones también que que hacen que se hacen presentes, digamos, día y noche y en las asambleas. Pero bueno, no es el caso de, de este señor que, bueno, que es un oportunista. Yo no sé quién es igual. ¿No, no viste los carteles? No, no, no, o sea, no lo vi ahí en la subestación. Sí. No. no sé eh, yo lo vi, yo lo vi. Vi, igual no tengo nada contra él, ¿eh? pero me molesta digamos ese, ese tipo de actitudes. Claro, sí, sí. No sé si me explico, no ¿Y sé te, si a vos Luigi te qué te, te, te parece. Entendí. Yo te entendí. Vos sí, qué de que punto de vista se ve? ¿sí? A ver, ¿cuál no es tu? ¿Depende tú? de qué? ¿Cuál es tu Estamos punto de, de vista? Nuevas lesiones y sí, muchos se buscan el fútbol. Sí, pero sí, y así creo que hay intereses de, o sea, de, de todos los lados, no es solo, creo que cada uno tiene su propio interés, pero bueno. Eh, hay también otros Otras personas que también quieres interés. Gustavo Domínguez en un principio eh, en un principio estuvo con también con su votación, después un tiempo desapareció. ¿Estamos de, hablando de quién? De Gustavo. Gustavo Gust González. Gustavo, oh, sí, Gustavo, González. Sí. En un principio eh, como que estuvo acompañando en 2004-2005, después desapareció. Y, y ahora apareció. ¿Apareció? Volvió, sí, no, no. Sinceramente a mí me, me, me, me molesta, pero bueno, queda a criterio de cada uno, como bien lo remarcó Luigi. Después está el tema de los policías, que alguien me explique para qué tantos efectivos. No, la verdad que no. éramos, creo que eran 15 vecinos y 300 policías. <risa> Estábamos escuchando, no sé qué radio era de Berazategui, justo en de una, una vecina pone la radio porque estaba saliendo el tema de la subestación al aire y escuchaba que decía un señor eh, decía los vecinos de Berazategui si llegan a tener algún lo llegan a robar o llegan a ver algo vayan a buscar a la 2945 porque están todos los policías ahí si sí, no lo llegan a encontrar los... vaya ahí que ahí van a estar todos todos los efectivos apostados eh, ahí eh, un... acorralando a los vecinos porque están acorralando a los vecinos la policía está para otra cosa, gente. La policía está para cuidar al, está al servicio de la comunidad. Yo hablaba igualmente con algunos, parte de no corten la calle, a los vecinos sí. no les dejaban cortar la calle y ellos mismos estaban cortándola. Yo con hablaba para alg no pasar. con alguno, con alguno de los efectivos y me explicaba que bueno, que ese era su trabajo, que no dependía de él estar ahí. También es entendible, ¿no? Que esté que el policía esté cumpliendo una función. Pero bueno, da bronca, da bronca que, que, que utilicen a una fuerza pública para esos fines, ¿no? Para defender sí. a, a empresas multinacionales, propio de, del venemismo. Tendrían que estar en otro lado. Eh, bueno, no sé. ¿Esto Isla. cómo va a seguir? Eh, hasta que... Bueno, no los vecinos no van a hojar los brazos. Seguramente las van Quien pase por ahí los van a ver en la 21.145. Siempre... Va a haber alguien que esté ahí custodiando la esquina para que no sigan acercándose con los pozos. ¿Ya hicieron dos cuadras de pozo? Sí. ¿Falta una? No sé bien Faltan es. dos. Y Faltan así dos. que siempre, bueno, el que quiera ir a sumarse a esta ayuda. Claro, exactamente. Se puede acercar a la calle 21 y 145 donde están todos los vecinos ahí diariamente día y noche frío a calor eh, llueva nieve truene eh, los vecinos están ahí presentes y eso es lo importante lui se ha quedado alguna que otra noche ahí dejando de lado cosas que hacer ¿no? personales sí. para defender una causa carol también ha estado presente ahí <risa> eh, yo he estado también sí. la mayoría de los chicos de la radio hemos estado ahí cubriendo digamos un poco lo que, sí. lo, que lo que está pasando en, en brazo otros colegas también ¿no? de, de otras radios eh, han estado ahí tratando de, de de ver cómo viene el conflicto ¿no? sí. se tomó una medida también que fue la de cortar la vía qué bueno que lamentablemente perjudica a gente pero bueno es la única que quedaba ¿no? sí para la única para forma para ser escuchados porque le, los vecinos no tenían respuestas así que es lo que te obligan a hacer no queda otra exactamente no queda otra sí, opción quisiera, si vendrían como el cantito bien dice llamen al gerente de sur claro. para que venga eh, y vea que el pueblo no cambia idea así que no sé si alguien si se acerca a alguien puede ser que no se sé, sigan tomando estas medidas de lo contrario yo creo que van a seguir tomándose medidas como esa como cortar las vías o, no sé escuché también algo que decían iban por la autopista Sí, también se hizo una, un corte muy parcial, digamos, de, lo, de la autopista en reclamo a lo que es la, el tema de la instalación de la subestación y, y el traslado fuera del casco urbano de la misma. Eh, un corte parcial que no tuvo mucho mucha repercusión, ¿no? Creo que fue más más fructífero el corte de vías que el corte de, de, de la autopista. Sí, fue también una forma de llamar a los medios Y que se informe la gente De lo que estaba pasando sí. Porque hay mucha gente que todavía no sabe sí, acá, acá hay que también generar Un poco de conciencia ¿no? Porque se mezclan un poco los tantos a veces Con que se mezclan los tantos Que digo Obviamente el municipio tiene un grado de responsabilidad Muy grande en lo que es la instalación De la subestación y, y sí, Obviamente Pero aquí a lo que más se tiene que apuntar Creo yo personalmente es a la multinacional. Una multinacional que juega con la salud de millones de habitantes en Argentina porque no es la única estación subestación que, que, que hay en, en Argentina, en la que se está aquí sí, en Bracetegui. Pero Brasategui. aparte se podría hacer tranquilamente, pero fuera del casco urbano. Exactamente. es lo que se pide? Pero bueno, ¿qué implica eso? Implica un gasto claro, extra, sí. ¿no? Más caños, más... Pero bueno, aquí lo que lo que se discute es... Eh, Para mi forma de ver, aquí hay que atacar a la multinacional. Obviamente, lo vuelvo a resaltar, el municipio y las autoridades, digamos, municipales o nacionales tienen un grado de responsabilidad muy grande en lo que es, son estos tipos de acontecimientos, pero también hay que hay que hacer más hincapié en lo que es la multinacional. Como una multinacional como de Sur y de Nord vienen aquí a chuparnos literalmente la sangre. ...a jugar con nuestra salud... ...a decidir por sobre nuestra salud... ...cosa que nosotros no vamos a permitir... ...estamos hartos de las multinacionales... ...que deciden... ...por nosotros... Sí. ...entonces desde aquí... ...este espacio de Radio con todo ...lo que nosotros queremos es... ...no sé si la palabra sería generar conciencia... ...porque sería un concepto muy... ...muy ególatra... ¿no? ...como que yo estoy generando conciencia... ...sino dar otro otro punto de vista... Aquí, señores, hay que apuntar a las multinacionales. El municipio ya sabemos que, bueno, que no se va a hacer cargo porque también se ataja de lo que es un fallo judicial que falló a favor de la empresa de Sur. Así que apuntemos a las multinacionales. Apuntemos a donde tenemos que apuntar realmente. Vamos por por grado de responsabilidad. Primero multinacional y después lo que sigue abajo. Mm. Bueno, por ojalá el... se llegue pronto a... Sí, una pronta resolución. Resolverse este conflicto. Pero, no sé, ¿vos, vos qué opinas por ejemplo, Luigi? ¿Quién, ¿Para vos quién tiene más culpa? Más culpa sí. y la empresa. La empresa. Sí. Para vos, Karol, ¿quién tiene pues más culpa? Su... Sí, la empresa también, pero, o sea, igual. Musi con su Beresategui querido y siendo secretario del medio ambiente, para mí no se tendría que lavar las manos como lo hace. Sí. Pero sí, obviamente la empresa multinacional Edesur es la que tendría que trasladarse, y poner lo que tenga que poner, más plata, irse a otro lugar y hacerlo en un lugar donde se pueda hacer y no en el casco urbano. Sí, esperemos que, que muy pronto, dentro de todas las, las buenas medidas... ...que viene tomando nuestra Presidenta durante su mandato... Eh, ...el mandato que viene, una de las de los puntos a cumplir... ...se a la estatización de este tipo de empresas, ¿no? Como son la luz, como son el gas, servicios básicos... ...que necesita cada familia para, para vivir día a día, ¿no? Esperemos que, que se estaticen. Así que, decimos vos del otro lado... ¿Quién pensás que tiene más responsabilidad, el municipio o la multinacional? Lo podés hacer al 73 En este momento te va a atender el señor Luigi y te va a pasar al aire. Y podés pedir el tema que quieras. Y podés pedir el tema que quieras. <risa> ¿Querés uno de Meta Guacha? Te pasamos un tema de Meta Guacha. Así que, bueno. O por Facebook. Por Facebook. También Radio Con Todo también tiene con ahora. Todo comunitaria, comunitaria con todo, comunitaria con comunitaria todo. Comunitaria con todo. me estaba olvidando, muy buen dato de carol entren al Facebook, pongan comunitaria con todo o entren al Facebook de Tarde Piaste que es Tarde Piaste, entren a nuestro blog que es www.radiocontodo.blogspot.com o mándenos un mail al radiocontodo.gmail.com o llámenos por teléfono al 42267173 Bueno, ahora pasamos con un tema ¿Vale? Calle 13, La Perla no. La Perla, bueno, con el tema La Perla de Calle 13 vamos a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 Abuela me en su sillón,ucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde de un avión. Oye, dile, abajo en el hueco en el buque tenas flores por ramilletes casita de colores con la ventana abierta vecina de la playa, cuarta con cuarta kilo tengo de todo, no me falta na. Tengo la almohada que me sirve de sábana los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.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 Como decía mi abuela, así fue la baraja el casa el pobre, hasta el qué feto trabaja por ese barrio eterno, tan universal y el que se mete con mi barrio, me caen mal. La noche me sirve de sabana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave Morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de Un sabana. camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sábana. a las 7 media y voy llegando a la 1 La noche me sirve de sábana, frotame conmigo un como me mamá? La noche me sirve de y dormido me de mi identidad La noche me sirve de el bueno, no teme no teme a la oscuridad. La noche me sirve de sábana no me falta maná Allabawo en el güe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 Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La de sábanas, eso no resuelve el blanco sopechoso. se retira el ministre Daniel Ramírez último bloque de Tarde Piaste Este tema se lo voy a dedicar a Carol Ay, Carol, gracias. te digo este tema Si te veo en el recreo te Para vos, Luigi Sos un caramelo, Sos un caramelo. <risa> Te veo en la radio Bueno, Ay, estamos en el último bloque Se ha pasado la hora volando Sí, muy rápido, muy rápido Entra Un drogado A una verdulería Y le dice, señora ¿El limón tiene alas? No, a ah, esto se le chupé el culo un canario Me muero Falta rulo para que ponga un, un los aplausos poco, Para un, que ponga un poco, chiqui, humor, un, un poco de humor Le ponemos esta tarde Eh, bueno, me voy a tomar un mate, permiso. ¡Oh, eh! Tarde pero seguro. Bien, Lucy, bien, Lucy. Tarde pero seguro. Hay que seguir bueno. bajando cosas. Me voy a tomar un matecito, te puedes acercar al micrófono. Bueno, mis chistes no se me ocurren, pero si querés te canto. A ver, cantá, va. Ponele que estamos, vamos a imaginar la situación. Estamos los dos en la plaza. Vamos caminando, corriendo. Estamos ah, de nuevo Yo me tropiezo. Me rompo la cabeza y me llegan a la salita. ¿Vos cantás? ¿Le cantaste no, alguna vez a, un, nada, a algún chico? No, ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo es tan sexy? Nada, no me gusta. ¿Qué fue ¿El el, ¿Cuál fue primer. el mejor piropo que te dijeron? hay una vez me acuerdo que un señor iba, iba caminando, yo voy a llegar para mi casa, y me dijo, fue re tierno, me dijo... Disculpame, me dice, ¿te puedo te puedo pedir un favor? Me dijo. Y yo me sí, le dije, ¿qué? Pero pensé que me iba a, no sé, sí. ah, no sé la hora no ¿Me entregás? <ríe> Restreguido Me dice, ¿le, ¿le podrías hacer saber, saber afortunado dueño de tu corazón? No, ¿le podrías saber, saber Hacerle saber al dueño de tu corazón afortunado que es o algo así, me dijo ¿Pero cuántos años tenía este señor? No, era grande, era un señor grande Pero yo lo miré Bastante y... jeropa, ¿no? <ríe> y no me quedé dura y me di vuelta y se caminando el señor Luis Granier, ¿qué fue lo mejor que le dijo a una mujer para conquistarla? No, no me acuerdo. Algo, algo que le digas no, en, conse él va, él va lo... en consecuencia de un <risa> sábado. ¿Cuál el es Conce. el chamuyo de Luigi? A ver, para ganar a la gente rara Estamos de Conce. Con a ver, te, querés gente... a Carol. te querés ganar a Karol, ¿qué es lo primero que le decís? Cuando te acercás, ¿qué es lo primero que le decís? Mirá a los ojos y decíselo. Ese de moroche le había pronunciado. Buah. Así no me ganaba, boludo. No, pero ahí... <risa> Mejor damete con un trago, algo rico. A ver, <risa> pásame eso. Si voy con un ¿Qué eso? Frozen, no. Voy con un Bailey Frozen. Sí. Ahí. Me vas eh, hola, ¿cómo te va? Ahora, bien vos. Un ¿Qué es un tradito? ¿Qué es? Ananáfish. <risa> te le <lo> hy <digo> así. <risa> Ananáfish. Se sí me acaba de risa si me decís así. Bueno, ni ¿qué? <risa> Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Con de macho, no. Ponemos, ponemos una, música, ¿hay una música ahí, una música ahí. Hola. Hola. ¿Cómo andas bien. Ah, pero estás rapidonga, ¿eh? <risa> ¿Saludás enseguida? Bueno, <risa> no, bien, te dije, no te pregunté nada. ¿Querés un nada? traguito? No, gracias, no tomo alcohol. Es agua vale ¿eh? Ah, bueno. Tomá. ¿No tiene nada? No tiene nada. <risa> ¿Sí? Tomá, tomá. Estoy esperando que tomes. Ay, qué rico que tomas, ¿eh? <risa> <risa> Ay, Dios. Bueno, ¿podemos, podemos hacer un día, podemos traer a alguien, algún vale. alguno que chamuya en serio. <risa> yo particularmente... Y ustedes no. son groseros. No, pero yo no, te, no, no dije nada. <risa> ¿O no? Yo te diría... Basta, yo no quiero Bueno, Luigi, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando, Luigi? estamos escuchando, Luigi? No, la versión el Perro Amor explota. explota. Perro Amor explota. Luigi Buena enamorado. Buena sí. sí. Al final te afeitaste, Luigi, eh? afeité, afeité. Te queda bien, te queda bien. ¿Quién te afeitó, Luigi? Cinco años, eh. ¿Quién te afeitó? Sí, tanto me afeitó. Ah. <risa> ¿Vos no, te afeitaste? No, no, no, ¿Tomaste afeito. la iniciativa? Tomé Estaba en duda, Luigi. Y... Por aquí se comenta que Karol fue una de las que te <risa> incitó a que te afeitaras. No, yo, te, yo le dije que le va a quedar bien, ¿no es cierto? Sí, le pregunté su opinión femenina. Y le va a quedar bien, y... yo le dije. Te marca con más acá el, el labio. Ver, decime, Lo hace más nene. Decime o sea, tururú. Decime tururú. Turururú. <risa> <risa> ah, ¿viste? Mirá, a ver de vuelta, tururú. Turururú. <risa> bueno, poner, estamos poniendo un poco de humor a esta, a esta radio con Luigi. A ver, Carlos, decime tururú. Tururú. No, no, así. Eh. <risa> tururú, decime. Va, con más no ánimo, quiero, Carlos. Quiero. Como Luigi, Luigi y <risa> Eh, Mira, ¿viste? ¿Cómo tu, ru, ru, ru. No, tururú Tururú Ah, bueno uh. Cortame el párbaro <risa> vale, Bueno, son las 3 y 10 de la tarde Vamos a ir finalizando este programa que ha pasado volando sí. La señorita Carol Nos va a estar acompañando todos los lunes Así que vayan acostumbrándose a esta Hermosa voz que tiene la señorita Carol Cubilla <risa> Así que nos despedimos, ¿qué te parece? Bueno, ¿Con qué tema nos vamos a ir, Luigi? Con, con Juana, un beso y una flor. Bueno, un el beso y una flor. Me gusta mucho. Así que, Luigi y yo nos vamos... Hoy romanticones. Claro, nos vamos besuqueando a Carol y nos <risa> vemos mañana. Esto fue Tarde Piaste con el señor Luis Grañer, la señorita Carol Cubilla y yo, Federico Campos. Nos vemos hasta mañana. Llejos y aquí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 Estrellas me acompanyan Por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestra dignidad, El traslado inmediato de la subestación, los vecinos no nos damos por vencidos, sumate a la lucha.